El destino nos marca un camino, el cual todos debemos de seguir. Nos Cosa buena, cosa mala Y con el mismo amor las hay que aceptar El rico nadando en su riqueza El pobre se ahoga en su pobreza Todos vinieron a este mundo Será el destino de nuestros hijos. Con tanta pobreza y vandalismo, dichosos por venir, ellos van a tener. De mijn frente je de luchar. El destino nos ata. Este será mi destino y no va a cambiar. El destino nos eh, ata. Que tú me hagas para aquí, que tú me hagas para no allá. Anda. Aprende mi consejo, mulata. El destino nos ata. Se suceden cosas buenas, cosas malas. El destino nos ata. Es el destino cruel que no se para, va. El destino nos ata. El negro pelado y tuyo. En is het niet